edición de su programa La Verdad una alternativa aquí en la radio Puente Alto en la 107.5 FM. Felices de estar nuevamente con ustedes, con un clima un poco más invernal, pero muy agradable todavía, eh, noches frescas, pero no hace frío todavía, pero sí nos gusta el clima que tenemos. Eh, antes de entrar en las temáticas, vamos Me llegó una denuncia muy importante, un audio muy importante que los quiero compartir con ustedes relativo al al proceso que vamos a vivir el día 7 de mayo, que empieza 7 de mayo, pero termina a fin de año. Eh, creo que es muy importante que lo sepamos, es una cosa que no la van a encontrar en cualquier parte y me parece de la mayor gravedad, y que tiene relación con las cosas que hemos estado hablando. Eh, con la Agenda 2030 de la ONU, y en fin, todas las cosas que hemos estado conversando y que se están aplicando aquí en Chile. También tenemos otro tema para tocar en, en otro programa, probablemente, respecto de lo que está haciendo el Comando Sur aquí en Estados Unidos, de Estados Unidos aquí, en, en, especialmente en Chile, pero también eh, están interesados en el litio de Bolivia y de Argentina. Entonces, eh, están preparándose para la Tercera Guerra Mundial. Una guerra mundial donde los recursos toman un papel fundamental. Vamos a ir con este audio, mis queridos auditores, y lo vamos a comentar. El segundo proceso constituyente en Chile va a permitir esto, la implementación del Objetivo 16. El Objetivo 16 es paz, justicia e instituciones sólidas para implementar el resto de los objetivos de la agenda 2030 que se está implementando en Chile. ¿Cuáles son el resto de los objetivos? Es súper fácil, se alian todos los partidos políticos exactamente para lograr los objetivos, para revitalizar una alianza mundial, para el desarrollo sostenible. Todos los partidos políticos de Chile están queriendo cambiar la constitución, Eso es parte del ODS 17, por eso yo voto nulo. Porque los objetivos de desarrollo sostenible vienen desde la Embajada Británica. En todos los países de Latinoamérica, la Unión Europea y la Embajada Británica están financiando estos movimientos, además de Naciones Unidas, además del Banco Mundial, la UNOPS, la UNFPA, la UNICEF, el PNDU, el FNAM y varias otras instituciones dependiendo del país están financiando esto porque organismos internacionales tienen que financiar la implementación de agendas que son supranacionales, que no tienen nada que ver con nuestro país? para avanzar y proteger el objetivo 15 ¿cuál es el objetivo 15? pasar 24 de nuestros principales parques nacionales a manos de Naciones Unidas al igual que lo hicieron ya los políticos con el objetivo 14, que es entregar el 30% de los parques acuáticos o reservas submarinas a la administración de Naciones Unidas. Esto es lo que están haciendo los partidos políticos, además de, eh, obviamente, gestionar el aumento de impuestos para adaptar medidas urgentes para combatir lo que ellos dicen el cambio climático. Pero ¿qué va a posibilitar? La producción y consumo responsables, es decir, que ellos van a decidir cuánto, cómo, dónde y cuándo nosotros vamos a consumir las ciudades de 15 minutos. El objetivo número 11, esas son las ciudades de 15 minutos de las que hablan tanto ustedes, que todos seamos iguales cuando todos los seres humanos somos distintos por ADN, pero para ellos todos tenemos que ser iguales, el objetivo 10. Además de tecnologizar la industria con el objetivo 9, ¿cierto? Que hoy ya lo están haciendo, además de eh, crecimiento económico, pero en base a las nuevas tecnologías, al objetivo 9. Y es por eso que ustedes cada vez más en este 2013 van a comenzar a ver más vestidos. Porque trabajo decente van a tener quienes realicen trabajo con las nuevas tecnologías. La energía accesible y no contaminante, en el objetivo 7, te van a obligar a ocupar la energía que ellos quieren, eh, van a garantizar la disponibilidad de agua. Eso quiere decir que ellos van a decidir cuánta agua vas a consumir y cuánta agua no vas a consumir. Quieren implementar la igualdad de género, con algo que ya los partidos políticos en Chile ya decidieron, lograr igualdad entre y los otros géneros. Eh, sí. eh, educación de calidad, pero para lograr la igualdad de género. Educación de calidad para lograr la igualdad de género. Salud estar garantizar lo que para el Estado es una vida eh, sana, hambre cero, Tartes de comer y controlar el sector agrícola y financiero, el objetivo 2. Y fin a la pobreza, sueldo universal. Todos estos objetivos, cada uno de estos objetivos se van a lograr. No se pueden lograr si es que en Chile no se aprueba el segundo proceso constituyente. Por eso es tan importante el voto nulo y votar en contra. Y si es que al presidente de la República se le ocurre se le ocurre darle la redacción de la Constitución a un consejo de expertos, estaría pisoteando la voluntad del pueblo en el 2024 y por eso el 2024 es el año de los patriotas. ¿Cuál es el caballo de Troya? es El objetivo 16. Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces en todos los niveles. Si ellos logran esto con el segundo proceso constituyente, todo el la forma que nosotros tenemos de vida se cae. Todo lo que conocemos como país y como república se cae. Por eso es tan importante votar nulo y entender que todos los partidos políticos han formado alianzas para lograr ese objetivo y que todos son financiados, tanto en Paraguay como en Chile, por organismos supranacionales que interfieren a través de su dinero y para lograr los cambios que ellos quieren y asegurarse los recursos naturales de nuestros países. Por eso, y por mucho más, este 7 de mayo, voto El segundo proceso constituyente en Chile va... Bueno, ahí teníamos ese audio, eh, que es una denuncia que me llegó eh, ayer. Y la consideré de la mayor gravedad. No me sorprende porque es algo que hemos conversado muchas veces con ustedes, mis queridos auditores. Hemos hablado de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, lo que se viene eh, conversando. Y se dice ahí en el audio que eh, Chile y Paraguay son un poco los que van en la vanguardia en el, en el avance de la implementación de la Agenda 2030, lo que no significa que seamos mejores ni mucho menos, todo lo contrario, somos los más estúpidos. Así que, eh, ojo con eso. Eh, esto no tiene que ver con derecha ni izquierda. Esto es la implementación de la globalización total. El Foro Económico Mundial, la Agenda 2030 y la Agenda de la ONU, que es finalmente la Agenda del Mal. Entonces, eh, muchas veces lo hemos dicho, eh, quien encabeza esta agenda es personalmente el anticristo entonces eh, ojo con eso eh, a lo mejor nos cuesta relacionar la palabra anticristo con una votación, cierto, es, es natural que nos pase eso pero el, el poder del mal está encabezado por el anticristo y todas estas son eh, digamos tentáculos y subtentáculos del mismo entonces eh, esto va a llegar finalmente ...a todos los países... Eh, ...tenemos que tratar... ...tenemos que luchar... ...para evitar su implementación... ...poner todos los obstáculos... ...posibles y resistir... Eh, ...no podemos hacer otra cosa... ...no podemos entregarnos así... ...como así... Eh, ...a esta agenda... ...siguiendo con... ...las temáticas esta por ejemplo... Eh, ...la misión del Foro Económico Mundial es extraordinariamente sencilla. Las mejores y más inteligentes personas del mundo deberían gobernar a todos los demás. Parece bastante lógico, ¿cierto? El fundador y presidente ejecutivo del Fondo Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, en Davos, el 23 de mayo del 2022. En el lenguaje del Foro Económico Mundial, sus programas de supervisión total y modificación del comportamiento crearán un futuro sostenible para la humanidad. Esto es lo mismo que estamos hablando, eh, esto es a nivel mundial, y en el audio hablamos específicamente los avances que se están implementando en nuestro país, y en Paraguay también. El lenguaje del Foro Económico Mundial, sus programas de supervisión total y modificación del comportamiento, crearán un futuro sostenible para la humanidad. Los seres humanos se convierten en nada más que cosas, y hay que contar, barajar, categorizar, etiquetar, supervisar, manipular y controlar. Se convierten en meros engranajes de la gran máquina transhumanista y tecnocrática del Foro Económico Mundial. Hoy, Crown Sharp se alza como líder del Foro Económico Mundial para prometer un gran reinicio para la raza humana. Coincide una futura utopía humana. Recordemos que en Davos, el 2021, la, la consigna general era no tendrás nada, pero serás feliz. Y eso fue eh, divulgado a nivel mundial. Consigue una futura utopía conseguida mediante la precisión tecnológica, la gestión centralizada de los recursos de la tierra, la cuidadosa observación de los ciudadanos, la fusión de la inteligencia humana y la artificial y la monopolización del poder gubernamental por parte de una pequeña clase profesional de reconocida experiencia. Aunque el Foro Económico Mundial se ha pasado los últimos 50 años organizando conferencias, publicando propuestas políticas y poniendo en contacto a los líderes mundiales de la industria, la banca, la tecnología de la información, la recopilización de inteligencia, la estrategia militar y la política, el objetivo de su misión es notablemente simple las personas más inteligentes y mejores del mundo deberían gobernar a todas las demás. Eso parece bastante lógico, ¿cierto? Al margen de todas sus pretensiones de salvar al mundo, del crecimiento descontrolado de la población y del apocalipsis climático que ellos llaman, hablan acuérdense recuerden que ellos eh, hablan del cambio climático, esta, esta hipótesis del cambio climático se le está cayendo sin, a pedazos, el Foro Económico Mundial no es nada nuevo. Sus fundamentos existen al menos desde los tiempos de Platón. Cuando hace dos milenios y medio, el filósofo griego propuso que la ciudad-estado ideal estuviera gobernada por reyes filósofos. Del mismo modo que Platón estudió el mundo y concluyó, como era de esperar, que las personas de su misma vocación deberían lógicamente gobernar a todos los demás. Las élites mundiales del Foro Económico Mundial han llegado a a una determinación sorprendentemente similar. Lejos de proponer algo progresista y moderno, Schwab y sus acólitos siguen los pasos de un diego antiguo. Durante medio siglo, los miembros del FEM, que es el foro económico mundial, han estado en una búsqueda para diseñar el gobierno mundial perfecto, sin ninguna opinión de las poblaciones votantes de las naciones occidentales. Ojo, ¿eh? occidentales. Y para sorpresa de nadie, los mismos reyes filósofos se han nominado a sí mismos para gobernar. Como ocurre con casi todas las visiones de la utopía, el nuevo orden mundial del FEM estará notablemente centralizado. Los expertos en cambio climático determinarán qué tipos de energía pueden utilizar las empresas y los consumidores. Los expertos en sostenibilidad, determinarán qué alimentos pueden comer los seres humanos, al menos los que no pertenezcan a la élite. O sea, aquí, recordemos que aquí se, se separan definitivamente dos tipos de seres humanos. La élite, por un lado, y el ganado, el resto, el goyín que ellos llaman el, el, el resto de la población, los esclavos. Los expertos en desinformación determinarán qué tipo de noticias y qué lado del debate puede conocerse y promoverse. Los expertos en sanidad determinarán cuántas veces deben inyectarse a cada ciudadano vacunas cada vez más nuevas, si los ciudadanos deben permanecer encerrados por su propio bien y si deben llevar mascarillas para demostrar que siguen cumpliendo las normas. Los expertos, entre comillas, en extremismo, determinarán qué tipo de discursos son perjudiciales expertos en racismo determinarán qué grupo de la sociedad tiene privilegios injustos y los expertos entre comillas en desigualdad determinarán a quién hay que quitar la propiedad y a qué grupos debe recompensar el Estado esos expertos son los que aconseja siempre los medios de comunicación masivos, qué cosas hacer si él y el clan de la de la FEM lo consiguen y lo harán utilizando la tecnología para debilitar, más que potenciar, a la raza humana. La gente ya se ha familiarizado con las nuevas condiciones de su futura esclavitud. Las monedas digitales de los bancos centrales permitirán a los gobiernos no sólo rastrear los ingresos de cada ciudadano y su historial de compras en tiempo real, sino también limitar lo que una persona puede gastar en función de la puntuación de crédito social determinada por el gobierno. Las infracciones percibidas del bien común o tal vez la posesión injusta de privilegios sistémicos, los pasaportes de vacunación digitales no solo proporcionarán un seguimiento universal de los movimientos de cada persona, sino que también garantizarán el cumplimiento a tabla de las futuras órdenes obligatorias durante las emergencias sanitarias declaradas. Las huellas de carbono personales que miden la culpabilidad de cada individuo en el llamado cambio climático provocado por el hombre, tendrán el efecto de registrar todo lo que una persona come y todos los lugares a los que va, al tiempo que empujan constantemente a cada ciudadano con recompensas o castigos digitales para que modifique su comportamiento hacia los estándares preferidos por el gobierno. A decir que con un comportamiento, cuando un comportamiento hacia los estándares preferidos por el gobierno, el gobierno posee poderes tan omnipotentes que las invasiones de la privacidad no eran más que aumentar las emergencias sanitarias declaradas y serán cada vez más numerosas y los empujones gubernamentales cada vez más intrusivos si esto suena más distópico que utópico y se parece a una prisión no deseada supervisada por los agentes gubernamentales que no rinden cuentas eso es precisamente lo que es los fanáticos del foro económico mundial ya ni siquiera ocultan sus intenciones llegando incluso a impulsar la construcción de ciudades inteligentes o ciudades de 15 minutos en las que decenas de millones de personas pueden ser reubicadas o habitar en pequeños complejos de apartamentos y moverse por un laberinto constante de entradas y salidas a las que se accede únicamente mediante la verificación y aprobación de una identificación digital. En esencia, el objetivo es crear un panóptico digital que implemente todos los programas de vigilancia anteriores para proporcionar a los futuros gobernantes un control absoluto mientras se deja a todos los demás en un estado permanente de dos encarcelamiento en la jerga del foro económico mundial estos esquemas de supervisión total y modificación del comportamiento crearán un futuro sostenible para la humanidad ¿por qué creen ustedes mis queridos eh, auditores de que estamos viendo tantas ...manifestaciones de violencia en el país. ¿Quién cree usted que promociona esa violencia? ¿Usted cree que son los delincuentes? ¿O los narcotraficantes? No. No sean ingenuos. Quienes... quienes ...proporcionan esos actos violentos... ...que vemos en las televisiones... ...y que la gente se horroriza... ...y que todo el día dice y ya están casi gritando que haya más medidas restrictiva más policía, más controles, etcétera, etcétera, son los mismos que están promoviendo esta agenda. Son los mismos que están y nos entregan a nosotros ese dulce para que como estúpidos aprobemos ese tipo de medidas. Solo tenemos que informarnos si la ignorancia es nuestro peor o nuestro mejor, es, es el mejor problema mecanismo de control que ellos tienen es nuestra ignorancia por eso es que es importante estar informado mis queridos auditores siempre y no podemos ser de esas personas que, que decimos yo no quiero saber nada porque no quiero saber nada porque eso es lo mismo que meter la cabeza debajo como la avestruz y eso es voluntariamente involucionrán eso es voluntariamente negarse a la salvación aunque ustedes no lo crean porque es negarse a la verdad es negarse a Cristo Cristo es la verdad y la verdad por muy crudo que sea no podemos negarnos tenemos que saber conocer la verdad siempre para enfrentarla de la mejor manera posible cueste lo que cueste la diferencia es que en la utopía del Foro Económico Mundial no es necesario cometer ningún delito para obtener injustas recompensas de Schwab. Ahora bien, si los occidentales se dieran cuenta de lo que se les tiene encima, podrían entrar en apoplejía y resistirse al nuevo orden mundial del Foro Económico Mundial. Por esta misma razón, la guerra más importante que se libra hoy en día es una que nunca se discute abiertamente en la prensa. La guerra encubierta por la información. Cuando se permita a la gente debatir abiertamente sus ideas en la plaza pública, incluida la plaza digital de las redes sociales y las páginas web libres de prohibiciones de los motores de búsqueda, ese libre mercado de ideas irá donde la gente que debata esas ideas las lleve. Para que las narrativas del gobierno no solo sobrevivan, sino que dominen toda opinión disidente, las plataformas aliadas del gobierno deben imponerse inclinar la balanza de la libertad de expresión a su favor ridiculizando, censurando o directamente criminalizando los pensamientos y las palabras de las mentes disidentes claro, hoy día el que dice la verdad es un terrorista eso lo hemos conversado muchas veces mis queridos auditores en cualquier otro mercado esta interferencia intencionada se consideraría una colusión anticompetitiva que violaría las leyes antimonopolio, pero como los acólitos del Foro Económico Mundial tratan la libertad de expresión de la competencia como desinformación entre comillas, peligrosa el libre mercado de ideas se ha transformado en un espacio seguro controlado por los amigos y para los amigos del gobierno eso es un poco lo que le queríamos, a ah. Bueno, esto es importante, siguiendo el modelo del Foro Económico Mundial de crear una asociación todopoderosa entre la industria privada y la autoridad gubernamental, Microsoft y el Departamento de Estado han descubierto la manera de socavar la disidencia, haciendo que organice una organización tercera, GDI, etiquete todo ese discurso como desinformación perjudicial en su lista de exclusión dinámica. Esta es la inteligencia artificial la que ciertos términos ciertas palabras, lo que ya pasa en, en Facebook que lo vemos a diario en los Twitter, cuando uno publica algunas cosas que les parece muy fuerte se las bajan eh, en Youtube en, en Facebook y en Twitter me han bajado un montón de cosas eh, porque la, los la inteligencia artificial tiene tipificado ciertas cosas que no se publican entonces cualquier cosa que tenga ese esa palabra o ese contenido lo, lo bajan, sencillamente lo bajan o sea esto esto está en, empezando a aplicarse ya no es que una cosa que estamos hablando para el futuro, no, esto es presente del mismo modo los medios de comunicación financiados con fondos públicos de todo occidente incluidos Alemania Canadá Suiza y Bélgica están trabajando juntos para desarrollar soluciones basadas en Internet para atacar los comentarios de odio y el aumento de la desinformación. ¿Qué podría salir mal cuando instituciones controladas por el Estado se confabulan para controlar la difusión de la información? Como testificó ante el Congreso el ex ejecutivo de confianza y seguridad de Twitter, Joel Roth, la libertad de expresión sin restricciones, paradójicamente, da lugar a menos expresión, no a más. A partir de esta norma de doble lenguaje orwelliano, la de línea que separa las protecciones a la libertad de expresión de la censura absoluta es si el orador articula puntos de vista de acuerdo con la coalición gobernante del FEM de titanes de las grandes tecnológicas, y autoridades gubernamentales o no. En la utopía de Schwab no hay lugar para la verdadera libertad de expresión. ¿Qué ocurre cuando el trabajo de censurar ya y aquí termino? ¿Qué ocurre cuando el trabajo de censurar al público se pone enteramente en las manos digitales de la inteligencia artificial? A pesar de que algunos líderes políticos han advertido que la inteligencia artificial podría ser una amenaza existencial para la humanidad, y a pesar de que pioneros de la tecnología, como el jefe de Google, Eric Schmidt, admiten que los sistemas informáticos impulsados por la inteligencia artificial deberían considerarse tan poderosos como las armas nucleares, la carrera hacia la utopía construida con inteligencia artificial avanza a toda velocidad. Esto debería hacer reflexionar a cualquier persona sensata. Al fin y al cabo, los prejuicios de la CELIS, de la Big Tech, como Gates, Schmidt y otros, se traducirán casi con toda seguridad en perjuicios digitales para cualquier inteligencia artificial. Esto me pareció eh, importante compartirlo con ustedes porque nos parece de la mayor relevancia. Y aquí tenemos una cosa que muy simpática y muy breve. Los gurús digitales, crían a sus hijos sin pantalla miembros de elite para que ustedes vean no crían a sus hijos como como como ellos imponen que se críen todos los, los jóvenes y los niños del mundo en Silicon Valley proliferan los colegios sin tabletas ni ordenadores y las niñeras con el móvil está prohibido por contrato la profesora Armada con tizas de colores, o sea, la antigua, suma fracciones en el gran encerado enmarcado en madera rústica, como los pizarrones de antaño, que cubre la pared frontal de la clase. Los niños de cuarto grado, de 9 a 10 años, hacen sus cuentas en los pupitres con lápiz y cuartillas. El aula está forrada de papeles, mensajes, horarios, trabajo de los alumnos, ninguno ha salido de una impresora. Nada, ni siquiera los libros de texto que elaboran los propios niños a mano, ha sido realizado por ordenador. No hay detalle alguno en esta clase que pudiera desentonar en los recuerdos escolares de un adulto que asistió al colegio el siglo pasado. Pero estamos en palo alto, en el corazón de Silicon Valley, epicentro de la economía digital. Hábitat de quienes piensan, producen y venden la tecnología que transforma la sociedad del siglo 21 no creemos en la caja negra, esta idea de que metes algo en una máquina y sale un resultado sin que se comprenda lo que pasa dentro. Si haces un círculo perfecto con un ordenador, pierdes al ser humano tratando de lograr esa perfección. Lo que detona el aprendizaje es la emoción. Y son los humanos los que producen esa emoción, no las máquinas. La creatividad es algo esencialmente humano. Si les pones una pantalla a un niño pequeño, limita sus, sus habilidades motoras, su tendencia a expandirse, su capacidad de concentración. No hay muchas certezas en todo esto. Tendremos las respuestas en 15 años, cuando estos niños sean adultos. Pero queremos asumir el riesgo. Se pregunta Pierre Loren, padre de tres hijos, ingeniero informático que trabajó en Microsoft, Microsoft, Intel y diversas startups. Y ahora preside el patronato del colegio. ¿Se dan cuenta, queridos auditores, cómo es posible? Ellos están conscientes. O sea, ¿qué es lo que están pretendiendo con esto educando a sus hijos de élite? A que sean pensantes, que sean humanos, que tengan emociones, que vibran y que, y que no sean... Entes, como son la mayoría de la, de la gente educada en el sistema Que están promocionando justamente los poderosos del mundo No solo aquí, en, en, en, no, esto está referido a Estados Unidos Pero bueno, lo que pasa en Estados Unidos, en un mundo globalizado Va a pasar en nuestros países, sin lugar a dudas Entonces, esto es tremendamente llamativo Ellos quisieron justamente, miren, nada menos que Bill Gates, creador de Microsoft, limitó el tiempo de pantalla de sus hijos. No tenemos los teléfonos en la mesa cuando estamos comiendo y no le dimos móviles hasta que cumplieron 14 años, lo dijo en 1900, 2017 En casa limitamos el uso de la tecnología a nuestros hijos. ¿Por qué creen ustedes que hacen eso? ¿Se dan cuenta? Ellos son conscientes de que la tecnología es nefasta y que transforma a la gente, a los niños, especialmente, en verdaderos zombies. Porque no les permite la, la capacidad de crear, no les permite la emoción, en fin, los limita. Y lo acostumbra a tener todo a mano, en forma inmediata, sin ningún esfuerzo. No hay, no hay capacidad de expansión, no hay nada, no hay imaginación. Entonces, consciente de eso, me pareció muy interesante eh como como ellos mismos se preocupan de que sus niños no sean como el resto del mundo. Creo que es muy decirlo eso, eh, es una contundente un contundente argumento eh, contra quienes nos aplastan eh, a diario. Bueno, ahora vamos a entrar eh, para contrarrestar esta agenda del mal. Bueno, antes de, de, antes de cambiar de tema. ¿Qué estamos haciendo contra la agenda que se está haciendo o qué es se... quién está en contra de esta agenda? Esta agenda 2030 la promueve el globalismo occidental, como se mencionaba ahí, la agenda 2030 y todo esto que estábamos mencionando el poder mundial occidental, el, el brazo derecho del anticristo, que promueve esta agenda. Como contrapeso de esto, ¿qué tenemos? Una guerra por el poder mundial. Esta guerra es la guerra, la, bat la batalla del magedón que es la guerra por el poder mundial, donde tenemos por un lado el anticristo eh, al servicio del hombre creado por el hombre por la maldad del hombre y que es justamente el que se manifiesta y que se manifestará pronto y se hará visible hoy día es tremendamente poderoso pero poco a poco hay manifestaciones que va perdiendo su poder y eh, pero antes de perder totalmente su poder se va a manifestar y será como una fiera herida antes de morir dará su mejor batalla entonces eh, y por el otro lado está oh, sí, eh, perdón, el oriente que es en este caso eh, encabezado por Rusia a pesar de que el, el enemigo principal aquí es china pero en este momento rusia es la piedra de tope Rusia es el obstáculo para el anticristo a tal punto que putin prohibió que la familia rosschild pisara solo ruso la familia más poderosa del mundo que sostiene prácticamente al anticristo y eh, Pueda pisar suelo ruso. Pero está consciente de quiénes son. Entonces. Eh, este. Este mal. Que, que representa Rusia. Es un mal. Un tanto distinto. Que tiene el objetivo. De equilibrar el otro mal. Que es el mal del anticristo. De una tal de que. Hay una alpuna. Pero el mal. De Rusia. De Rusia es un instrumento de Dios para combatir el otro mal, sin dejar de ser mal. Pero Dios gobierna el bien y gobierna el mal. En el tiempo del engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario, decía Orwell en uno de sus libros. A muchos hoy les gusta relacionar esta frase, que se llaman expertos conocedores de la verdad, poseedores de una sabiduría milenaria. Pero, ¿qué es esta verdad? Y sobre todo, ¿con qué parámetros debemos relacionarnos con ella? La verdad es un proceso de realización profunda, que no se alimenta con exaltaciones, fanatismos, ceremoniales, prácticas externas,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 en el proceso evolutivo, presupone pruebas y dolores necesarios para que el gozo del espíritu y del servicio a la causa universal conduzcan a la meta prevista por la mente de Dios. Una mente anhelada a la que aspira el discípulo para la armonía universal de todos los seres sensibles que componen el universo. ¿Cuántas veces entonces cae el iniciado por no cuestionarse ...y entran en el juicio del maestro y de la causa a la que sirve? ¿Cuántas veces el iniciado se acerca a la verdad única... ...siguiendo el parámetro lineal de su mente... ...sin considerar el parámetro volumétrico... ...que utilizan los eternos mutantes que guíen la evolución en este planeta? ¿Nuestro pequeño ego y nuestra vara ¿me dirán ...y contendrán alguna vez el río cósmico e imparable de la verdad...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 cambiando el camino de la iniciación por un asilo del Espíritu, donde prima siempre el tomar sobre el dar, nuestros espíritus han sido tocados inmerecidamente en el fluir de la eternidad por la mano del Padre que ofrece la redención, o sea, la salvación, y así el toque del Espíritu a través del supremo sacrificio de Cristo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 En lugar de desestructurarnos, nos atrevemos a cuestionar la verdad cósmica, poniendo a nuestro lado al susurrador. ¿Quién es el susurrador? Quien nos susurra es el demonio, al que quiere hacernos caer. Y así nos olvidamos de una de las enseñanzas, de las enseñanzas más importantes que nos han dado. Lógica, discernimiento y fe. Esta triada espera expresa el conocimiento de la ley universal, la lógica de, que deriva del estudio y realización de la ciencia del espíritu que no puede suceder individualmente sino que requiere de un maestro, de un camino y de obras concretas que nos lleven a la experimentación de valor para el beneficio de todos los seres sensibles en el universo y no sólo de nosotros mismos. discernimiento con respecto a lo que hemos meditado y deducido a través del del estudio y la práctica, finalmente la fe, o la certeza de que si nos adherimos a la lógica del espíritu, y practicamos el discernimiento de la vida, y la ley fluirán de manera más justa y natural en armonía con la voluntad superior. A ver, respecto de este tema, la lógica del discernimiento y la fe, por ejemplo, voy a hacer un pequeño comentario. Eh, muchas veces, eh, ustedes, queridos auditores, Eh, nos han preguntado recurrentemente eh, ¿por qué nosotros eh, consideramos a Giorgio Boniovanni eh, o le creemos a Giorgio Boniovanni o qué hace de Giorgio Boniovanni que sea tan creíble para nosotros ¿por qué eh, lo, lo ponemos siempre en, en como un como un elemento de verdad de, de, de un, un referente Eh, para todo aquí es donde yo eh, voy a aplicar estos estos eh, inmensos puntos lógica, discernimiento y fe lógica en el caso de que él es un prodigio viviente una lógica en que él por 33 años tiene las heridas sangrantes él es diabético, y cualquier diabético que tenga una herida, que vaya más allá del tejido conjuntivo, eh, finalmente se gangrena. Eso lo sabe cualquier persona que sepa, ni siquiera un médico, sino que hasta una enfermera, uno, un auxiliar de enfermería lo sabe. Dicenimiento, ante esta tremenda lógica que acabo de presentar, que tiene que hacernos pensar de que si él tiene algo que ninguna otra persona tiene y que no tiene ninguna, eh, que no no se condice con lo que dice la ciencia, no se condice con la lógica finalmente, la lógica eh, científica, biológica, debo tener el discernimiento entonces para... ...para descartar o, o para pensar de que hay algo anormalmente diferente o algo eh, irregular por decirlo de una forma o, o, o un prodigio o algo que no tengo explicación para hacerlo con, con un discernimiento básico debe ir a hacerme ese raciocinio y, y por lo mismo entonces si después del, del análisis lógico hago ese raciocino con el discernimiento ni siquiera por fe sino por el discernimiento y por la lógica debiera llegar a construirme una fe porque porque claro es, es que toda esa lógica y ese discernimiento me lleva a tener fe no tengo la fe porque porque digo que tengo fe o porque fui criado de una manera de determinada forma o porque, porque siento que es así no, puedo sentirlo y no lo descarto pero esa lógica y ese discernimiento me hace construir esa fe y entonces esa es Esa triada es fundamental para el conocimiento y para, de alguna manera, abordar la ciencia del espíritu y tener la posibilidad de entenderla. Y de esa manera crecer desde el punto de vista iniciático, que es el, es el punto de vista, es el crecimiento espiritual que nos lleva a a adelantar, a avanzar, a evolucionar. Eso es lo que quería comentar, mi querido. ¿Cuánto nos queda por crecer en el camino... ...desprendiéndonos de los impulsos... ...y solicitaciones del mundo... ...que ha elegido encaminarse hacia la autodestrucción? ¿Cuánto les queda aún a nuestros espíritus... ...para darse cuenta que el sacrificio del nazareno... ...fue hecho para beneficio de todos nosotros... ...y de nuestros hijos... Y de los hijos por venir y que la vida y la verdad no son un lecho cómodo donde se pueda encontrar el simple descanso sino un constante devenir de pruebas en la que es necesario superarse para permanecer en la estela del río de la eternidad. Atosaremos entonces esta enseñanza que sale de la boca de Giorgio Bon Joani. Parece que tenemos preguntas de nuestros auditores vamos con las preguntas y luego continuamos ¿qué les parece? ¿qué es la agenda 2030? ¿y por qué están tan interesados en instalarla? pregunta Ramiro Sepúlveda estimado Ramiro en el año 1992 en Río de Janeiro se diseñó, o sea, esto venía venía con mucha anticipación, con toda seguridad, eh, desde principios del siglo pasado venían estas agendas empezando a configurarse, pero oficialmente en 1991 en Rio de Janeiro se creó la Agenda 21, y que se modificó en la Agenda 2030 eh, dándole un tinte eh, atractivo Para, ...especialmente para los jóvenes... ...con esto del desarrollo sostenible... ...con esto del... ...del... ...¿cómo se llama? del... ...del cambio climático... ...y amarraron todo... ...y buscaron... Eh, ...promover, por ejemplo, la, la comida vegetariana... ...porque la comida... Eh, ...animal... ...produce mayor cantidad de carbono... ...en fin, una serie de cosas... Eh, ...que pueden parecer muy bonitas pero la agenda tiene varias partes que no son las que se muestran en todas partes y que tiene como objetivo el control mundial total después de establecer esa agenda 2030 nosotros vamos a ser zombies y si somos zombies perdemos el discernimiento y si perdemos el discernimiento perdemos la posibilidad de elecciones, de hacer elecciones. Y si perdemos la posibilidad de hacer elecciones, perdemos la posibilidad de evolucionar. En consecuencia, finalmente perdemos nuestra alma. O sea, nos quitan el alma, el, ro el robo del alma por parte del mal, del demonio, para ser más exacto. Entonces, esto es lo que te tengo que decir. Como siempre decimos en este programa, no les pedimos les pedimos siempre que nos escuchen, pero que no es necesario que nos crean. Lo que les pedimos es que nos escuchen y por favor investiguen lo que decimos. Porque eh, la Agenda 2030 es real y lo que yo te digo eh, es lo que yo conozco como verdad. Vuelvo a repetir, no es necesario que me creas, pero yo te lo tengo que decir como parte de la respuesta a la pregunta que te hiciste. ¿Tenemos otra pregunta? Eh... Siempre he querido saber qué son las almas en pena, pregunta la Margarita Herrera de Pudahuel. Siempre he querido saber si qué mi querida Margarita, normalmente se usa para estas almas que quedan al más purgante que se llama eh, que están eh, en los planos emocionales bajos y que se manifiestan y que están cercanas a la a, a los planos físicos eh, por ejemplo nuestro productor en una oportunidad nos mencionó eh, que en curauma que es en, en valparaíso en, en, una, en un sector de valparaíso en la parte alta y eh, ahí había muchas, se escuchaba muchas cosas, almas en pena, supuestamente, eh, porque hubo un, había un cementerio o hubo una, una guerra ahí, eh, si no me falla la memoria, entonces eh, ahí pasaron cosas muy fuertes y quedaron muchas almas ahí enganchadas, como se dice. Eh, son almas purgantes, o sea, almas que están... Eh, pagando o, o limpiándose o purificándose porque tenían mucho que purificar entonces están apegadas no no no pueden salir de los planos emocionales bajos que son los llamados purgatorios entonces esas son las almas en pena eso es la la definición que yo te puedo dar, mi querida Margarita. Es verdad que el presidente que tenemos actualmente es muy probable que no termine su periodo. ¿Y por qué parte con un punto de vista, con una, una opción y después no hace nada de lo que le ofreció? ¿A quién él representa verdaderamente? Pregunta. Mira, eh lo hemos dicho muchas veces... el presidente... Eh, antes de subir al poder... los presidentes no saben exactamente... con qué se van a encontrar... Eh, te voy a poner un ejemplo... Eh, a lo mejor no lo conoce pero te lo voy a mencionar... porque es muy es muy gráfico... el ¿te acuerdas del, del presidente Obama... que tuvo dos mandatos en Estados Unidos? cuando... antes de subir el primer mandato el primer mandato habló tan bonito pero tan bonito que le dieron el premio Nobel de la paz cuando se sentó en el trono presidencial empezó a saber cómo era la cosa realmente llegó el hombre del maletín llegaron los, los representantes de los, de los que realmente mandan que no son los presidentes ni en Chile ni en Estados Unidos incluso. y ...y le dijeron lo que tenía que hacer... ...y se convirtió en el presidente... Eh, ...más sanguinario... Eh, ...incluso que George Bush... ...en eh, la cantidad de guerras que comenzó... ...y... A, a, ...al señor Boris le pasó lo mismo... ...presentó un programa muy bonito... ...el día que ganó la elección... ...en segunda vuelta... ...y un discurso muy bonito para la galería. Y después, ¿qué hizo con el discurso lo guardó para nunca volver a leerlo. ¿Por qué? Porque llegaron estos señores, los que mandan, los que tienen que lo que le dicen, lo que tienen que hacer. Cuando subió al gobierno se fue al fondo a, viajó al día siguiente a Estados Unidos a recibir las instrucciones que tenían que darle el Fondo Monetario Internacional después viajó a Canadá a decirle a los canadienses que vinieron a depredar la minería acá en Chile, hicieron lo que quisieran ratificó el TTP para acuérdate que antes antes cuando subió, firmó el acuerdo de Cazú que es ambientalista, ambientalista y sin embargo, después ratificó el TTP, que es absolutamente contrario, o sea no es posible que un presidente haga las dos cosas, es como porque están son contrapuestos, o sea el, el escazú se preocupa del ambiente y de proteger el ambiente y, y el otro de depredarlo entonces, ¿cuál, ¿cuál prueba es? obviamente que el TTP, porque el dinero manda en este mundo entonces por eso es que actúan de esa manera porque ya no existe izquierda, no existe derecha en ninguna parte los presidentes, todos los presidentes salvo a quienes que están en este momento eh eh Rusia y China más Rusia que China diría yo eh, todos los presidentes of, of, of, obedecen a un poder mundial superior y obedecen y buscan cumplir una agenda que tienen que cumplir, que es la agenda eh, del poder mundial que es la que, estamos, que estábamos hablando al principio del programa, la agenda 2030 en fin, el foro económico mundial son todas esas eh, varias manifestaciones de la agenda del poder mundial entonces a él, a, a quien obedece le importa un pucho a la gente le importa un pucho si aquí tenemos todo tipo de ridiculeces está liderando este proceso constituyente el parlamento que es la institución más desprestigiada que no tiene que ver todos los, De todos los sectores estoy hablando Más desprestigia del país Lidera Un proceso constituyente Que no es constituyente Es constitucional, perdón, porque constituyente Se refiere a popular Entonces Es un contrasentido de todo punto de vista eh, Se olvidaron de que El 80% de la gente quería Una nueva constitución Y y tratando de, de darle una legitimidad supuestamente popular están haciendo esta elección ahora de consejeros constitucionales que son payasos que se prestan para el circo porque quienes realmente están redactando la constitución son los expertos designados a dedo por el poder económico de nuestro país entonces vamos a tener una constitución peor que la de, la actual sin lugar a dudas eso se lo aseguro entonces eh, y además recordemos el audio que pasamos al principio que esta constitución está redactada justamente con la mano y el tatinta de la ONU porque está justamente orientada a la agenda esta que estamos hablando tal como dijimos en el audio que mencionamos al principio del programa. Eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Tenemos otra pregunta todavía, parece, ¿no? ¿Sí? ¿Nos otra pregunta? ¿Es posible que una persona que eleva, eleve su conciencia, y eleve su parte espiritual, se pueda sanar? ¿O está en mejores condiciones de acceder a la gracia y dicha de Dios, como usted dice ahí, como Giorgio Buen Giovanni? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Qué lo hace tan distinto de usted, de mí, en términos de su energía, en términos de su forma de ser? Eh, ¿Qué lo hace tan diferente? Pregunta Noemí. Ya... Eduardo Borrillo, me voy a interesar... Noemí, mi querida, eh, cuando, cuando se empieza un camino espiritual... se siente un llamado que viene desde el interior del corazón que te hace ir tras ese camino de la misma forma como cuando un joven de 15 años va tras su primera su primer amor con locura con sin, sin mirar más allá que eso eh, te enamoras de ese camino y vas hacia ese camino Es un camino difícil porque está lleno de espinas, de obstáculos. Está lleno de... Fíjate que la escritura nos dice... Los enemigos del hombre estarán en su propia familia. Se refiere a justamente eso. El hombre que toma el camino espiritual... Y, y entra en disidencia con su familia. Porque su familia no entiende su camino. Y porque él... El, el afectado en este caso disc, disc, discrepa totalmente del actual y del del pensar y del sentir de su familia. Porque él va avanzando en sentimiento, en pensamiento, porque va adquiriendo conocimiento, va devorándose el conocimiento. Entonces va tomando conciencia y de esa manera se hace consciente de... y adquiere esa gracia de cierta manera y todas las cosas las ve de otra manera y puede enfrentar situaciones difíciles de otra manera eh, lo que para otros, a lo mejor de su familia, un problema que puede ser eh, para él pequeño el, lo, el resto de su familia lo encuentra grande porque ella avanzó, se adelantó Entonces, dimensiona los problemas en su justa medida. Ahora tú hablabas de Giorgio Magiovanni. ¿Por qué Giorgio Magiovanni es un referente? Yo recién hablaba de, lo, de los... de los... de la lógica, el discernimiento y la fe. Vuelvo a retomar un poco eso, porque él es una persona eh, que tiene va a cumplir 34 años de estigma en septiembre de, de este año eh, y un ca camino espiritual muy intenso ha recorrido todo el mundo pero evidentemente que no es masivo nunca va a salir en la televisión abierta porque eh, lo atacan así como atacaron a Jesús que lo, le dijeron hasta endemoniado a él lo tratan de esquizofrénico eh, que se autoinfiera las heridas pero él él ha sido examinado por médicos en distintas partes del mundo y, y entonces eh, no es chacota no hay una evidencia de ese tipo de cosas no hay un, un ser humano esquizofrénico que pueda hacerse una, una herida autoinferida o provocada, no sé, no me imagino cómo, eh, de esa forma, y que y menos que haya durado casi 34 años. Entonces ahí donde tenemos que tener la lógica. Y tenemos que tener el discernimiento también para decir que él es un prodigio por el hecho de que tener esa herida y sangrar. Y cuando sangra está el aval de Jesucristo con él es la evidencia contundente que con lógica y discernimiento no es incontrarrestable porque ¿de qué otra forma puedes explicar las heridas en los pies, en las manos y en el costado que sangran y que cuando eh, sangra eh, tiene a Cristo en delante de él porque lo ha compenetrado y le entrega mensajes de espíritu a espíritu qué mayor contundencia de que es un mensaje que no es de este mundo que es un mensaje sobrenatural por llamarlo de alguna manera eh, no tienes que creerme pero yo te estoy llamando a la lógica, estoy llamando al discernimiento. Fíjate que cuando la Virgen se aparece en distintos lugares de aparición, siempre va acompañada sus apariciones con un mensaje que normalmente le transmite a niños. ¿Por qué a niños? Porque son puros por un lado, y porque evidentemente los niños no pueden mentir ni pueden saber todo lo que transmiten entonces es la evidencia para nuestras duras cabezas de que es un mensaje que tenemos que mirarlo con la lógica del discernimiento de que es un mensaje sobrenatural que no viene de, de, de acá no puede ser un mensaje que se le ocurrió al niño sino que es un mensaje que viene de alguna parte que no es de acá y va acompañado de milagros y prodigios eso es una especie de, de certificación de calidad del mensaje del cielo con yo giovanni pasa exactamente lo mismo porque algunos personajes eh, tienen esa facultad que no la tenemos nosotros ni tú ni yo cierto entonces eh, porque dios siempre se ha querido comunicar con el hombre siempre y dios no se puede comunicar directamente con el hombre común. Entonces Dios... Tiene una Trinidad. Espíritu Santo, que es lo más elevado. Padre e Hijo. El Hijo está más cerca al hombre. Pero aparte del Hijo que es el Cristo, tiene los arcángeles un poco más abajo y los ángeles más abajo. Y por otro lado están los hombres comunes y corriente y están los videntes y profetas y los estigmatizados que están más arriba. De esa manera se acerca Dios al hombre y se comunica. No se puede comunicar conmigo, ni contigo, pero sí se puede comunicar a través de, de Cristo y los ángeles, y con estos estigmatizados y profetas, ¿entiendes? De esa manera se establece el nexo. ¿Por qué él tiene esa facultad y no la tienes tú ni yo? Porque él es un ser más evolucionado que nosotros porque ha vivido muchos más vidas tiene es un ser milenario de muchos millones de años a lo mejor y, y ha pagado muchas deudas ha cumplido y ha limpiado y se ha purificado y entonces eh, ha llegado a un punto en que puede encarnar cuando quiere Y como quiere, y él ya no encarna por karma, sino encarna por misión. Que lo sigue haciendo evolucionar. Para llegar al día de mañana a ser... Un Dios. Un Dios. Como vas a llegar tú y yo mañana, pero muy, mucho, miles de millones de años. Todos vamos a llegar. Y no es una blasfemia lo que te estoy diciendo. Soy dioses. Dios dijo Jesús a los fariseos y eso no es que seamos dioses pero todos tenemos la potencialidad de llegar a ser dioses ¿cómo? mediante la reencarnación la evolución las elecciones ¿y qué nos hace evolucionar? las elecciones correctas las elecciones correctas nos hacen evolucionar y después de miles y miles de millones de años llegamos a ser dioses Y el Salmo 82 también lo dice, soy Dioses. Entonces, esto nunca se lo van a decir en las iglesias porque no tendrían cómo explicarlo, porque ellos desconocen la reencarnación. Y la única explicación para eso es la reencarnación. Porque de qué otra forma puedo llegar yo que soy <ríe> ínfimo a llegar a ser un Dios. Y tú que me acabas de hacer esa pregunta, ¿cómo puedes llegar? ...de la misma forma... ...entonces... Eh, ...por eso que nos esconden... ...las religiones... ...manejan la escritura... ...a la pinta de ellos... Eh, ...ellos... Mmm, ...hay partes de la Biblia que ni siquiera las conocen... ...porque no les conviene conocerlas... ...las desconocen totalmente... ...y siempre se manejan con las mismas... ...partes... ...y las interpretan a su antojo... ...para manipular a la gente para transformarnos en ignorantes, para mantener a la gente llena de ritos y de de ignorancia. Esa es la verdad. El objetivo, no hay mejor forma de manejar a la gente que manteniéndola ignorante. Entonces, eh, eso es lo que yo te puedo decir, eh, mi querida auditora. Eh, era muy buena tu pregunta, y por eso es que me distingue un poco más de la cuenta, eh, y parece que nos queda otra pregunta más, o no, estoy equivocado, sí, nos queda otra más. Antes de su programa, ya pasamos Semana Santa, pero siempre le preguntado cómo Jesús logró convertir el agua en vino, resucitar un muerto, de dónde sacó la energía, qué nivel de, de manejo de energía tenía sobre la materia, hoy día estamos hablando de la física cuántica, Y de que la mente puede manejar la materia Jesús, ¿cuántas vidas tuvo a convertirse en ese Maestro Ascendido? ¿Y Jesús fue Buda, Mahoma o tuvo otras vidas aparte de eso? Evidentemente que Jesús, Jesús tuvo muchas vidas para llegar a, al grado de pureza De ser capaz de albergar el Espíritu de Cristo que es el Hijo de Dios y transformar a ese ser ya no solo en Jesús sino que en Jesucristo entonces eh, la capacidad para tener eh, eso es eh, mucho más que física cuántica la capacidad de hacer eh, milagros es propio de la ciencia del espíritu que Cristo lo puede realizar porque es un ser de la sexta dimensión. Eh, prácticamente un Dios. Y puede manejar la luz, puede manejar la, la luz como la materia, como la plasticina, puede hacer lo que quiera. Puede resucitar a los muertos, dar la vista a los ciegos, eh, transformar para... Para un ser de ese nivel no hay secretos. Puede transformar células muertas en células vivas. Si tú piensas, todo es átomo. Y en cada átomo hay partículas pequeñas que ya están demostradas científicamente que son las partículas más pequeñas. Que son la partícula de Dios. Los físicos de partículas ya hablan de la partícula de Dios. Hay una partícula que es más pequeña que el átomo y que está en todas partes. Está en la materia animal, en la materia vegetal y en la materia mineral, en todas partes, en cada átomo hay esa partícula. Esa partícula, de alguna manera, es, podríamos decir, la materialización de la inteligencia omnicreante que es el Espíritu Santo. Si Jesús, que albergó el Espíritu de Cristo, que traía en sí mismo, esta es la forma de manifestar a Dios en la tierra de esta forma, con un ser puro que fue compenetrado por el Cristo, que traía a su vez al Padre y al, y al Espíritu Santo, fue la manifestación más elevada de Dios en la tierra. Estuvimos a Dios caminando en la Tierra. Y por lo mismo no había ningún límite para Él. Puede gobernar todas las partículas y transformar cualquier cosa en cualquier cosa. Los seres extraterrestres pueden transformar una esponja en, en, en oro. Y son, y ellos son seres de la quinta dimensión. Imagínense lo que puede hacer Jesucristo. Entonces... pueden transformar los seres extraterrestres en la materia en antimateria. Por ejemplo, esa isla de plástico, que existe un continente de plástico en el océano Atlántico, eh, que es producto de la basura, especialmente de Occidente, eh, la basura plástica que hay en todas partes, eso lo pueden transformar en un segundo en nada, en antimateria. De esa manera van a limpiar el planeta cuando haya que limpiarlo. Pueden limpiarlo de la radiación también en un segundo. Le estoy poniendo esto eh, como ejemplo. Eh, ¿Cuánto más puede hacer Jesús si ellos pueden hacer eso? Que son menos elevados que Jesús. Entonces, eh, no sé cómo explicarte, digamos, pero realmente eh, existen eh, grandes metodologías que tiene la ciencia de los extraterrestres, que es la ciencia del espíritu, porque ahí parte todo en el espíritu. Si somos espíritu, nosotros somos estudiados como seres biológicos, pero en realidad somos espíritu. Tú, cuando te vayas de este mundo, vas a seguir pensando, sintiendo, eh, alegría, dolor y todo, los mismos sentimientos, incluso más, en forma más aguda, cuando ya no tengas cuerpo sin embargo, el hombre estudia el cuerpo. Entonces, ahí es donde está nuestra ignorancia. Nuestra ciencia es limitada justamente por lo mismo. Entonces, la capacidad que tienen los seres extraterrestres de hacer ese tipo de cosas con su tecnología, que, que han sido logradas producto de su evolución espiritual a tal punto por ejemplo de que el cuerpo hay naves que son de una de un material igual a sus cuerpos que son por ejemplo las naves de luz eh, de los seres de la quinta diversión que se materializan y se desmaterializan a voluntad Ellas rara vez se dejan ver, en realidad. Las de cuarta dimensión también se materializan y desmaterializan la voluntad. Pero las de quinta dimensión tienen la capacidad de moverse a una velocidad muchísimo superior a la velocidad de la luz. Que es la velocidad del pensamiento. O sea, se sitúan. Piensan, voy a estar en un hechomo de la galaxia y aparezco allá. Y, y la distancia son cuántos millones de años luz. Entonces, evidentemente que la velocidad del pensamiento es muy superior a la velocidad de la luz. No hay límites para lo que puede hacer, eh, o lo que podía hacer Jesús. Y, sin embargo, Él, con ese inmenso poder... que pudo haber hecho desaparecer a toda la gente que lo estaba atacando, o pudo haberlos dormido, o pudo haber desaparecido él, se dejó humillar, se dejó torturar, se dejó escupir, se dejó eh, insultar, Por amor a los que le creyeron a los que le siguieron porque si él no hacía eso se perdían no sólo los que le creyeron sino todos y al dejarse crucificar de paso yo un periodo de gracia de 2000 años y, y un poco más para que esta humanidad que lo había rechazado hace dos mil y tantos años, atrás, pudiera, a través de sus obras, alcanzar la salvación o la redención en forma individual. Ya no como humanidad, la oportunidad esa se perdió. Pero sí, por el inmenso amor que tenía, se quedó, se dejó matar, para salvar a los que le creyeron y de paso le da una oportunidad a todos para que por sus obras por su quehacer por lo que hagan, no por lo que crean sino por lo que hagan pueden salvarse puede haber una amor más grande que ese eh, después de haber demostrado ese inmenso poder bajó hasta lo más bajo que puede bajar un ser humano Se humilló y se sometió a la humillación más grande que puede ser sometido un ser humano. Para que darnos esa oportunidad. Que a ojos de cualquier persona sensata no merecíamos. Sin embargo su amor fue muchísimo más grande y no tuvo, en este caso no tuvo lógica. Porque es un amor infinito. Que no tiene lógica. Y... Porque la lógica dice que no lo merecíamos. Pero ese amor extremo, inconmensurable, incompensible, lo hice Entonces, es lo que te puedo responder, mi querido eh, auditor. Eh, no sé si, si ya no nos tiempo. Ya no tenemos más preguntas. Entonces hasta ahí quedamos estamos en la hora eh los esperamos le damos las gracias por sus preguntas una vez más le damos las gracias a nuestros auditores por acompañarnos y los esperamos la próxima semana perdón el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad una alternativa en la Radio Ponte Alto muchas gracias y buenas noches